y justamente en el marco de este mes de la integración, el mes de octubre, al haber varios eventos en Formosa en la temática de discapacidad, eh, se, se le dio el nombre de mes de la integración, inclusive la legislatura y el gobierno provincial lo ha declarado de interés provincial, Eh, en este momento, en la Iglesia Catedral, eh, la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad está socializando y difundiendo los derechos de las personas con discapacidad, que es una ley. Eh, se encuentran los destinatarios, son padres, familiares y amigos de personas con discapacidad, de centros catequísticos especiales de Formosa Capital e Interior. Eh, ¿Cuál es el objetivo, en primordial, principal, digamos, así, dentro del... ¿El objetivo el de la catequesis, digamos, el marco dentro del seno de la iglesia católica? El objetivo es ver eh, cómo incorporar estos derechos de las personas con discapacidad que la convención promulga a nivel mundial en el ámbito eclesial, en el ámbito familiar y en las comunidades, tanto catequísticas especiales como en, en nuestra propia familia. ¿Y cómo se da la relación en este tiempo entre comunidad, eh, gentes especiales, Eh, para no decir este, eh, discapacitado, ¿no? porque todos somos seres humanos. ¿no? ¿Cómo se da esa relación en este tiempo? Y hemos avanzado muchísimo, eh, justamente acá en la Iglesia Catedral fue uno de los primeros centros catequísticos especiales, y en, hace muchos años, antes de 1981, nosotros teníamos que ir a buscar a la casa a los chicos para que vinieran a la catequesis. Hoy vienen solos. Hoy vienen solos. Hoy vienen solos. ¿Y la aceptación del del otro, el otro que es un poco más sano, más más íntegro, digamos. Y cada vez avanzamos mucho más y creo que la Iglesia, como decía al comienzo de de esta, de esta jornada, fue 1981 fue declarado año internacional de las personas con discapacidad. Y la Santa Sede elaboró un, un documento muy rico donde hablaba de todos los derechos que ahora se está hablando a nivel mundial. La Iglesia fue la primera en ocuparse eh, a nivel mundial de las personas con discapacidad. De hecho, Jesús en el Evangelio menciona y le dio un trato preferencial a las personas ciegas, sordas, con discapacidades motores, a las personas eh, bueno, de distintas patologías o discapacidades. Dentro de esta integración en la comunidad de Formosa, para las gentes especiales, las personas especiales, hay profesionales digamos también con por ejemplo hay una chica invidente que es profesional no se integra y hace un, un trabajo muy lindo no efectivamente vos estás hablando de María Fernanda Juárez ella es una psicóloga social un ejemplo de integración en primer lugar porque tiene una familia católica creyente ella cree mucho en Dios es catequista de chicos ciegos en la iglesia catedral a su vez trabaja en la dirección de discapacidad y estudió en la universidad ella es psicóloga social hoy es una de las disertantes de, este, de esta jornada. Ustedes siempre están con nosotros y sobre todo acompañándonos desde los comienzos en esta tarea catequística especial y, y acompañando a las personas con discapacidad y familiares. Muchas gracias.